Desde Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, vamos a dar comienzo a la edición número 57 de... Boxeo Planeta. Creación de Damián Casino y por gentileza de él, quien te habla, Luis Parpaceli... Lo acompaño para compartir contigo esto que es una pasión, un sentimiento, una actividad que nos atrapa desde hace muchísimos años, que es el arte de pegar y no dejarse pegar. El boxeo, es a nivel local, a nivel nacional e internacional. Está también sustentada nuestra información por nuestros Habituales asesores a nivel local, el señor Enrique Sánchez, el señor Aníbal Bosque, el señor Chiche Leonard y, por supuesto, contamos con la colaboración de una audiencia enorme de todos los gimnasios de Rosario y el Gran Rosario. Te doy las buenas noches y vamos a tener análisis y comentarios de los combates que hemos podido presenciar. Y también vas a tener la información de lo que viene, como así también ese trabajo que tan exhaustivamente hace Damián Casino, de las curiosidades, las perlitas. Y siempre hay un tema que vale la pena tratar y lo vamos a hacer con quien tenga algo para decir, con quien tenga sustento para avalar su opinión. En Boxeo Planeta te decimos que quien ya te saluda es un hombre que practica la actividad hace ya... ...más de 23 años... ...lo sabe decir... ...lo practica... ...y es un amigo personal... ...y es un amigo del boxeo... ...es un señor, se llama Damián Casino... ¿Cómo te va Luis? Eh, muy buenas noches... Un El saludo estar contigo nuevamente... ...es recíproco realmente... ...ya, bueno... ...llegando al programa número 57... Eh, ...bueno, agradecerle a toda la audiencia... ...por ser parte de Boxeo Planeta... Eh, ...realmente las expectativas creadas al principio de bueno del, del comienzo de este proyecto junto a Luis Parpacioli han superado todo porque realmente han pasado muchos nombres que si los pensábamos eh, probablemente no lo hubiésemos podido lograr en su momento bueno y que haya pasado Pablo Sarmiento eh, Hernán Guajardo Mariano Carrera Sergio bueno Víctor Palma. Sí, seguro eh, grandes eh, grandes baluartes del boxeo uh -huh. que justamente son quienes protagonizan esta historia linda eh, que es el arte de pegar, como bien decía Luis, y de no y no dejarse pegar. Y realmente nos pone más que contentos estar ya bueno transcurriendo este programa número 57. Y como siempre tenemos mucha información aquí en Boxeo Planeta, eh, te dejo las vías de comunicación, eh, te podés comunicar al 424-2769 o nos enviás un mensaje de texto al 156-418-262. También tenés la posibilidad de entrar a www.boxeoplaneta.blogspot.com que es nuestra creación, para que puedas tener toda la información vinculada al boxeo mundial a través de nuestro blog, creación de Luis Parpacer y Damián Casino. Y tenés la posibilidad también de entrar en www.radiogranrosario.com.ar que es eh, la posibilidad que te da Radio Gran Rosario 88.9. De que entres a través de, bueno, de la web En cualquier parte del planeta que te encuentres También a veces se maneja entre la, la, la timidez y la prudencia En realidad el analista de sistema es él El creador <ríe> del blog es él Yo bueno, lo que sí puedo, puedo atribuirme esto. es la motivación constante A que él siga creando y bajando esa información Y aportándole siempre un granito de arena más A esta cibernética que nos permite comunicarnos con el planeta del boxeo. Así que si estás en México, si estás en el Uruguay, si estás en España, si estás en los Estados Unidos, en Baja California, en Atlantic City, eh, y nos estás sintonizando, te agradecemos enormemente y te mandamos un abrazo enorme. Pero muy, pero muy grande. Y por supuesto, ojalá cuando te metas en el blog, puedas manifestarnos que nos escuchás. Para nosotros es una alegría enorme. Este fin de semana... Las, las chicas se llevaron la, la atención del sí, mundo sí. del boxeo en líneas generales, ¿no? Mucho boxeo femenino. Sí. Exacto. Como no podría ser de otra manera, eh, en, en Mendoza eh, es una figura realmente muy querida, convocante, eh, tiene algo muy especial. Y ante 12.000 personas en un gimnasio que en San Martín se inauguró con esta velada, en lo que fue la pelea de fondo, como se decía en otros tiempos, Jessica Marcos, el bombón asesino, derrotó de manera categórica a la brasileña Da Silva Duarte. Nuestra compatriota, que nació un 5 de marzo del 86 y que comenzó su actividad en el 2008, enfrentó a esta brasileña de 28 años. ...que pesó 55 300 kilos 300, lo mismo que nuestra compatriota... ...y que se presentaba la visitante con un palmarés de 10-1 con 3 por la vía rápida... ...y nuestra mendocina 17 victorias, ninguna derrota, un empate... ...y tenía 5 ganadas por la vía del cloroformo, como se suele decir también. En esta oportunidad, en esta super gallo AMBOMB, que se hizo acreedor a nuestra compatriota... Eh, el colombiano Uriel Aguilera fue el árbitro Fue a 10 vueltas Y después voy a comentar qué es lo que vi en una y otra boxeadora Y también mi compañero Damián Casino Va a dar la información De cómo les fue a las otras dos compatriotas Que tuvieron la posibilidad De combatir por títulos Y esto sucedió en el extranjero Y ya Damián Casino nos da los, los resultados, las referencias con respecto a eso. Sí, Luis. Eh, bueno, eh, lo titulé en el blog Mala Cosecha, porque tanto Soledad Matice como Marisa Portillo no pudieron alzarse con las victorias en México. Eh, por un lado, la mexicana Ana María Torres se convirtió en la primera boxeadora en el mundo que expone con éxito en 10 ocasiones, Eh, ...un campeonato del Consejo Mundial de Boxeo al vencer eh, por puntos... ...a Marisa Portillo, la, la chica rosarina que bueno dejó un muy buen papel en México... ...creo que se le abrieron las puertas a Marisa Portillo para poder pelear en el exterior... ...es algo muy importante para una boxeadora de aquí de la ciudad de Rosario... ...es la primera boxeadora eh, que pelea por una, una chance de título del mundo y bueno, dejó una muy buena imagen en una noche en el, en el sábado pasado en el gimnasio auditorio de Cabo San Lucas eh, esto fue en Baja California Sur quiero eh... recordar, Damián y mi disculpa sí, por no? la interrupción no, no? que también prestigió el, el, el boxeo de la ciudad Maripotenza ¿eh? a quien ojalá me esté escuchando le mando un beso muy grande a ella y el abrazo grande para su esposo una trabajadora del río una trabajadora del río sí. bueno como te decía Luis la guerrera Ana María Torres confirmó que es la mejor boxeadora kilo por kilo del mundo al vencer eh, a la Rosarina a la nena Portillo por decisión unánime las tarjetas eh, refrendaron lo que fue el combate dando 189 189 189 todas para Ana María Torres Eh, como bien decía, eh, esto fue en categoría SuperMosca, versión Consejo Mundial de Boxeo. Eh, y eh, bueno, quedó en la historia Ana María Torres por eh, defender por décima vez su título. Y por el otro lado, eh, Jackie Nava con un récord de 25-4-3, 12 nocaus, volvió a combatir en México, en su país. ...y pudo eh, derrotar por decisión unánime a una guerrida, eh, Soledad Edith Matisse... ...que concurrió a México con un récord de 9-3-1, un nocaut, eh, ...un récord, bueno, un poquito nuevo uh -huh. para poder acceder a, a todo lo que es eh, Jackinaba Nava en México... ...si bien la vimos combatir aquí con Marcela Eliana cuña en la que no hizo un buen papel, no tuvo una muy, una muy buena noche... No destacó. De, claro, una muy buena noche mm. de La Tigresa, eh, una linda pelea hizo La Tigresa, la trabajó de afuera, recuerdo, y Jackie Nava quedó como anulada. Y estamos acostumbrados mm. a que Jackie Nava eh, es... Un, estamos hablando de una boxeadora mexicana y de, y de Tijuana, sí, sí, nada sí, más sí. y nada menos. Que si mal no recuerdo, la única que le ganó de manera contundente, pero que fue una labor excepcional, fue la locomotora Liberas. En, en aquel combate que también dio la sorpresa Alejandra Oliveras y que, bueno, fueron dos de las que pudieron derrotar a Jackie Nava, que mejoró mucho, eh, está lanzando mucho más golpes, eh, bueno, pulió algunos aspectos, aspectos técnicos, perdón, y, y realmente se le notó muy bien arriba del ring. ...con una chica como Soledad Matice que no tiene mucha experiencia... ...pero que también eh, hubo colegas en México que vieron una pelea cercana al empate... ...y eso bueno deja muy bien parada a la boxeadora eh, del sur argentino. Así es, sin duda alguna. Eh, la pelea se realizó el sábado pasado con una, bueno, con una presentación de la empresa Sanfer... ...esto fue en el auditorio municipal de Tijuana, tierra de la boxeadora Jackie Nava en la que, bueno, la boxeadora azteca, en una pelea eh, en la que los colegas vieron bastante pareja, no los jueces los jueces vieron una amplia, un amplio margen para Nava pero que, eh, bueno, dejaron a la boxeadora, las dos boxeadoras vamos a juntarlas las dos, uh -huh. eh, tanto Marisa Portillo como Soledad Matisse dejaron una linda imagen, ojalá tengan las puertas abiertas para nuevos combates y que puedan, eh, bueno, traerse alguna alguna mejora económica para ellas que, que bien le, le vendría para poder trabajar de la mejor manera en el profesionalismo. Si no te parece mal, eh, le agradecemos enormemente a quienes comercialmente siempre nos apoyan, como son las firmas ah, sí. Thompson y Williams, bueno. de Peatonal Córdoba 1060. Con ¿Cómo anda mi amigo Aristides? Aristides Bruno te manda muchos saludos, ah, bueno. siempre recuerda, espera que un día pases por el local para invitarte Tengo que ir a, a visitar los dos. Hoy hubiese sido un buen día, me parece hoy, un día sí, lluvioso no, no por ahí. Duda. ¿eh? hoy hubiera sido Realmente, un muy buen día. Realmente, siempre... ¿me van a invitar con el café sí, señor. o lo tengo que pagar yo? ¿Cómo no, no, no, lo vamos bueno, a invitar. Bueno, siempre, me quedo más tranquilo. Siempre serás bienvenido. Pero hay días que son mucho más propicios que otros. Claro. Por ejemplo, este hoy fue un día de poco movimiento y el que hubo tiene que ver con la antesala de lo que es el Día de la Madre. Así claro. que gracias a Thompson y William de Córdoba 1060, que está en plena promoción de lo que tiene que ver con las graduaciones, cumpleaños de 15, fin de año, y casamientos y demás. Por supuesto también a la gente de Casa Sunino que viene reformulándose como uno de los lugares más importantes para acceder a arreglar los artículos para el hogar con gente realmente profesional, allá en Montevideo, 8.74, y Olimpia Deportes, qué decir de Gustavo, de Walter, de toda la muchachada que atiende en Olimpia Deportes, Mendoza 1028, que está esperando al ganador del gimnasio, Luciano Ploner. Saludos a Luciano y a toda la muchachada. Un abrazo grande, el, el viernes ando por allá. Eh, y además hay una cosa que es muy importante también resaltar, todo lo que tiene que ver con FAS-SRL en Recapados, con Brollo Representaciones, Vigía en Rosario. Este, así que la gratitud para todos ellos. Y ahora vamos a ir a la primera pa pausa. Cuando retornemos voy a charlar un ratito de lo que vi en Jessica eh, Marcos. Ah, te y, quería preguntar sobre ese combate Exacto. que no tuve la posibilidad de verlo y... Y quería, bueno, Bien. que compartamos juntos el análisis Yo incluso fui llevando las tarjetas y bueno. fui marcando algunas apreciaciones eh, Aníbal, que nos pone siempre en el aire Te recordamos en la 88.9, Radio Gran Rosario Este es quien nos va a llevar a la pausa Pero antes, Damián, querés decir algo Sí, te dejo una información sí. eh, El veterano ex campeón del mundo eh, Sorprende con su tenacidad y de de determinación eh, Evander Holfield ya tiene fecha para combatir nuevamente Ah, el pibe. Se ha confirmado. el sí, hijo. El pibe, el pibe. ¿El hijo es? Eh, no, la verdad que <risa> lo de Wanderhoff <risa> es, es histórico. Sí, sí. Bueno, confirmó que... Y, nada, y, y va a pelear por un, eh, un título del mundo, versión de la Sesión Mundial de Boxeo, que no... O sea, es, sí. es el, el título que realmente uno que siempre que... pretende que se pelee, porque por ahí cuando sí, eh, se combate por algún título menor, sin desmerecer, Mira. no es lo mismo que por el título. Sí. Va a pelear sí. eh, el 17 de diciembre en Zurich, sí. Suiza. Eh, Evander Holfield, como decíamos, disputará la corona de los pesos completos Versión Asociación Mundial de Boxeo Ante el titular Alexander Povetnikin El ruso de 32 años que se mantiene invicto en 22 peleas Le dará la chance al grandioso Evander Holfield Yo quiero creer que este muchacho se entusiasmó mucho allá en Corrientes y Bullas Tuve la posibilidad de estrecharle la mano. Vos sabés que, que son cosas que, que, que, que nos huele. da el boxeo. Realmente, bueno, uno cuando, cuando lo tiene cerca a boxeadores de la talla de Mike Tyson, Evander Holfield, ¿Eh? Eh, George Foreman... No, bueno, y duda. tiene la posibilidad, como tuvimos con, con Luis Parpaceli, de estar, eh, bueno, pegados a él y, ah, y, ese, y, ah, y claro. tuve la posibilidad de darle la mano, realmente... Hasta ese momento le diste la mano a un exboxeador, Pero ahora está confirmado que le diste la mano a alguien que sigue en la actividad. Y que puede llegar ¿Eh? a ser nuevamente campeón del mundo y, de los pesos completos. Y puede ser que... Yo no, no, no, esto no se puede afirmar, habría que preguntárselo a Evander, pero cuando... 49 cuando eres... años de edad claro. y una carrera profesional que se inició en el año 1984. Bueno, fíjate vos, año, que, año en el que nació mi querido hijo Federico, el día el, el Bueno, ahí 15 se hacía profesional. Evander Evander Holifil, hace 27 años Fíjate vos que el cariño La ovación, el reconocimiento Los apretones de mano que recibió en el UNAPAR Esa este, satisfacción De que en un lugar tan distante de su país Recibiera tanto Pero tanto cariño y reconocimiento Puede haber influido para que este hombre Vuelva este, a subir a un cuadrilátero Vamos a la pausa, volvemos y continuamos Pero, perdón De traición no me hablaste nunca más ¿Qué pasó con el tema de la traición? Quedó ahí, le voy a conseguir la información, se la dejé picando y Perdón, sigue, ver, picando, ¿eh? sigue picando. Perdón, Cuidado que dije traición, ¿hay algo de intervención? Sí, tenemos una intervención eh, de la Federación Argentina de Boxeo, si querés te cuento después de la pausa. ¿Una intervención de...? De la Federación Argentina de Boxeo, ¿le Evo... parece raro que la Fab intervenga? Me, que parece, la FAB me parece dos cosas. ¿Se haga cosas. partícipe de los problemas del boxeo a nivel nacional? Dos cosas me parecen, raro y me parece bien. Bueno, vamos a charlar después de la pausa, ¿le parece? Esto es Boxeo Planeta por el 88.9 Rosario, Santa Fe, Argentina. Ya volvemos. Boxeo Planeta. En 88.9 estás compartiendo Boxeo Planeta.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 Enfrente a Marco Hook ¿eh? Estamos cada vez más cerca Bueno, ¿nos metemos. ¿Quién te dice no se viene con el título del sí, mundo sí. Le tengo mucha fe a, Ni cuando, al, al pequeño Rossi Cuando hablamos el otro día con Cuti Barrera este Estaba entusiasmadísimo Sí, como dijo el Cuti Si no estuviera seguro de que se puede venir Con el título del mundo, mm. no lo llevaría Fue contundente eh, Ojalá tenga la posibilidad Y lo comprometimos a que salga en Boxeo Planeta Y ya siendo campeón del mundo Ojalá tenga esa suerte Seguro Eh, Seguimos Vamos con lo que fue Jessica Marcos Y Simone ah. da Silva Duarte eh, La vi realmente Contundente A la viene Mendochina bien, Viene bien Marcos eh, crecida Unificó títulos AMB eh. sí, y, y OMB En este caso Sí sí. Ya en la primera vuelta yo le había dado un 10-9 Porque advertía este, Tanto pimienta como puntería Y un trabajo muy claro Con Mano Zurda eh, Y no reaccionaba la, la, la brasileña, no mostraba nada Tenía eh, muy buena salida a los costados, manejaba muy bien el gancho zurdo eh, Me sorprendió la jerarquía con que tiró do, dos o tres veces el looper En la segunda vuelta, que también para mí ganó 19 Ya en la tercera, los directos y la forma en que tira los cross con ambas manos Me fueron demostrando que el repertorio lo estaba lanzando con toda la serenidad, la tranquilidad y el bagaje que te da no solo el hecho de que seas nacida para el boxeo, sino de que estás bien enseñada y que además, en el caso particular de de, de nuestra compatriota, de Jessica Marcos, estaba sustentada en un buen trabajo de gimnasio. En la cuarta, en la cuarta vuelta, ya la brasileña... Prácticamente no trabajaba, Ajá. se había limitado a, a intentar eh, sacarla sin, de foco. Se quedó sin gasolina. Claro, la quería sacar de foco con algunas manias, con algunas cositas extra deportivas. Eh, Marco siempre se sostuvo concentrada. Y por supuesto, eh, el castigo fue intenso. Y cuando parecía que levantaba la brasileña, este, a la que no le alcanzó como para ganar este a, digamos la vuelta recibió una zurda muy neta de Jessica Marcos que la volvió a la realidad, a la superioridad que tenía nuestra compatriota, que la desbordó y en la quinta vuelta no salió. Es decir, que Jessica Marcos hizo, para mi gusto, la mejor pelea que le he visto hacer oh, qué bueno. con una riqueza boxística donde el equilibrio físico, psíquico y boxístico, eh, en este sentido técnico, me pareció que estamos en presencia de una notable pugilista que de no bajar... Eh, valga la redundancia, los brazos, porque nunca se deben hacer, lo digo en el sentido de desatender el gimnasio, su cuidado personal, su alimentación, y seguir entrenando y practicando las combinaciones, cómo caminar el ring, cómo salir, hacer todo lo que tiene que ver con, con, con el visteo, eh, trabajar siempre imponiendo ellas la la distancia que más le, le conviene, cuándo es la corta, cuándo es la larga, me da la sensación de que estamos en presencia de una boxeadora técnicamente muy rica, así que la vi ganar contundente. y quiero rivales de mayor fuste, de mayor jerarquía para confirmar lo que yo vi este fin de semana. O que vaya a pelear al exterior, ¿Eh? a México, claro. ahí donde, donde realmente ¿Donde... me parece que el... ahí están las mejores boxeadoras femeninas ¿Donde... en México. Claro, me donde el examen, yo comparto contigo, Damián, es el más exigente. Ahora le van a tener que dar una buena bolsa. Esta chica de local en Mendoza ha llegado a meter hasta 25.000 personas. Aquí fueron 12.000 porque no daban para más. Tiene un carisma especial, pero Jessica Marcos. Tiene un Marcos. carisma especial, Jessica Marcos. Sí, sí, Boxea muy bien. Así que eso es lo que vi, pero bueno. Esto fue en el Estadio Polideportivo Gustavo Toro Rodríguez, en Así San Martín, es. Mendoza. Eh, Jessica Marcos unificó título AMB, eh, OMB, eh, Super Gallo Interino, eh, estaba vacante de la Organización Mundial de Boxeo, estamos hablando de las 122 libras, Luis. Sí, señor. En esa misma mirada, Miguel eh, Leonardo Cáceres, de San Rafael, 60 kilos 300, eh, derrotó, le quitó el invicto a Juan Carlos Cano, eh, oriundo de las Heras, que venía con 60 kilos 200 en la balanza y es pupilo de chacón y de estrella, tenía 11 005 no acabo, esto fue a 8 vueltas, las tarjetas, hubo una que fue de 76,5, 76,5, la verdad amigo yo no sé qué es lo que viste, pero bueno. Eh, para mí había entre 3 y 4 puntos claritos como dieron Cáceres y Aguilera, 78-74, 78-75 a favor de eh, eh, Miguel Cáceres, ¿eh? que entregó todo y que ganó muy Un bien. laburante del ring, Miguel Cáceres, sí, quien señor. empezó su carrera, eh, como muchas veces digo yo, al revés, eh, peleando con los mejores... Eh, ganando y perdiendo, pero bueno, ahora me parece que se está poniendo de la mejor manera y en este caso, como bien decías vos, Luis, eh, le acaba de quitar el invicto a nada más y nada menos que un pupilo de Pablito Chacón. Así es. Después vi una buena presentación de alguien que se inicia en la actividad boxística en su segundo combate, categoría Ligeros, Horacio Centeno, de Córdoba, radicado en Villa María, pero oriundo de Pozo del Molle, le ganó a Sebastián Gordillo, salteño, 62,700 kilos para el de Salta, 61 kilos Para Horacio Centeno Yo vi en Horacio Centeno eh, Lo que denominamos desde Toda la vida un pegador Con una derecha realmente potente Que reparte el castigo con bastante criterio En cross lanza la zurda De manera bastante veloz Fue muy superior en las cuartas vueltas este, Y tira sus golpes con buen recorrido Bien afirmadito Por supuesto que Gordillo no fue realmente una buena medida, me pareció bastante tierno, eh, no caminó, al no caminar, eh, desde el punto de vista defensivo, daba sus ventajas y Centeno le ganó con una amplitud marcada. ¿eh? Realmente bueno. eh, hay que empezar a verlo, no hay que apresurarse, recién sí, tiene sí. un par de peleas. Así que bueno, esto es lo que yo vi el, el fin de semana boxísticamente hablando. Bueno, Luis... Eh, siguiendo con la información Antes de ir a la resolución De la Federación Argentina de Boxeo eh, Billy Godoy puso las cosas en su lugar Ajá. En el kilo Billy eh, el Godoy retuvo Su título argentino mediano por decisión técnica eh, En cuatro asaltos Ante Claudio Ábalos En la pelea de fondo El sábado pasado en el estadio Rucache de Neuquén Ah, en el Rucachén, sí Godoy con este combate dejó en claro Lo sucedido Eh, en el combate anterior en el que hubo un cabezazo intencional de Ávalos Habíamos comentado aquí en Boxeo Planeta eh, Que había tenido una noche bastante difícil Hernán Guajardo, Hernán Guajardo. Eh, Quien tuvo que cambiar el fallo Con Rivero que le gritaba de abajo lo que tenía que hacer eh, A propósito de estas cosas que hace Rivero Eh, Celestino Caballero, y lo vamos a tratar de comentar antes de que cerremos este programa número 57 de Boxeo Planeta, sí, me parece que Osvaldo Rivero equivoca algunas actitudes eh, nos tiene acostumbrado un poco bueno, a, a gritar en los rincones, a meterse en los ámbitos que no tiene que intervenir un, un promotor de boxeo y se lo hizo saber Celestino Caballero quien está a vísperas de pelear con Jonathan, Jonathan Barros, Barros este próximo viernes en el Estadio Luna Park Así es. y quien eh, dijo varias cosas y tuvo un cruce bastante fuerte con Osvaldo Rivero en lo que fue la conferencia de prensa eh, bueno en lo que fue en lo que va a ser esta, este combate estelar de este sí, sí. próximo viernes en el Estadio Luna Park ya vamos a estar comentando lo que dijo Celestino Caballero del promotor nacional Osvaldo Rivero... Viene picante entonces... La Viene mirada. picante... Y bueno... Te cuento la resolución... De la Federación Argentina de Boxeo... Eh, auspiciada sí, no? por Olimpia Deportes... auspiciada con auspicio eh, sí, y todo... Sí, con auspicio y todo... Olimpia Deportes de Mendoza 1028... Y si en recapados querés que... Te hagan un trabajo de calidad... FAS SRL... FAS SRL... Sí señor... Es el mejor recapado de la ciudad de Rosario... De primera... La Federación Argentina de Boxeo... Hace saber que ha tomado conocimiento de que con fecha 29 del 7 de 2011, por resolución número 215 barra 11, la dirección de personas jurídicas dependiente de la Fiscalía de Estado de la provincia de Tucumán resolvió intervenir a la Asociación Tucumana de Vox nombrando al doctor Fernando Pavón delegado normalizador de dicha asociación por el término de 120 días. Asimismo, el inspector general de la Inspección General de Personas Jurídicas que depende de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Santa Fe, con resolución número 851, de fecha 20 de septiembre de 2011, resolvió intervenir a la Asociación Santa Fecina de Vox, nombrando al doctor Jorge Alberto Vera, interventor normalizador por término de 120 días, por lo expuesto y hasta tanto se convoque a asamblea para elección de autoridades, los señores interventores normalizadores serán los únicos interlocutores de esas entidades ante la Federación Argentina de Box. Allí en Castro Barro 75, ¿qué tal? Resumiendo esta información, eh, hay dos interventores tanto en la provincia de Tucumán uh -huh. como en la provincia de Santa Fe quienes van a ser los que van a fiscalizar estas nuevas elecciones que van a, van a estar eh, viniendo seguramente y quienes van a ser de interlocutor entre las diferentes asociaciones en vías a la Federación Argentina de Boxeo en cual su presidente es Osvaldo Bisbal. Bien, está es... tratando de la Federación Argentina de Boxe de, bueno... De recuperar de dar, terreno? Sí, de recuperar terreno, me parece que es lo que venimos solicitando desde los comienzos de Boxeo sí, Planeta. Sí, señor. Luis Parpaceli siempre, todavía está esperando eh, la resolución... De Bonani, Bonani Carra... Carrasco, entre tantas cosas, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a ver si vamos charlando con con algunos de los que indudablemente saben y mucho de boxeo y, y, y tenemos la opinión de ellos, no sin antes informar que en la Sociedad de Fomento Villa Don Bosco, en Ramos Mejía, el oeste de la provincia de Buenos Aires, donde viví cinco años entre en los, mis primeros años de vida, entre el año 58 y el año 62, en la categoría cruceros Facundo Simal eh, cruzó guantes eh, frente a José María Rodríguez Olivera y allí eh, ganó Simal por de manera incuestionable. Recordamos que para este 15 de octubre en semipesados Consejo Mundial de Boxeo Bernard Hopkins, 46 años, va a enfrentar a Chad Dobson que Antonio de Marco eh, se las verá frente a Jorge Linares y que en superligeros García Holt, Jorge García promete ni mucho. Recordamos que la fecha es el 22 de octubre para Marco Hook en crucero frente a Rogelio el pequeño Rossi y que el 29 André Ward Carfloch van a ser los protagonistas de una velada sin duda importantísima. No sin antes recordar que en el en Nueva York se va a presentar Omar Andrés Narváez y Nonito Donaires. Nonito Donaires y Narváez. ¿Qué te pelea, quiero ver, qué pelea, eh, quiero ver Omar, en tu mejor exposición boxística, porque Nonito Donaires es un primera línea auténtico y creo que de derrotarlo, Narváez, te consagrarás como de lo mejor boxísticamente hablando de los últimos tiempos. Eh, ¿Hay alguien en línea, Aníbal? Eh, Aníbal nos dice que sí, qué hombre. El señor Aníbal Bosque está del otro lado, Luis Parpaceli lo saluda, ¿cómo está? ¿Cómo te va, Luis? Qué gusto escucharte eh, Y para mí también Y para Damián seguro que también lo es Pero por supuesto ¿Cómo le va, Aníbal? A escuchar, escuchar que me llamó otro Aníbal Así claro. es O sí, sea sí. que somos de Aníbal para Aníbal De Aníbal para Aníbal, así es ¿Cómo anda, señor? Bien, hasta ahora, gracias a Dios, bien Bueno. Les digo una cosa eh, Eso de la intervención a mí No me cae bien No me cae ¿sí? nada bien porque vos sabés que Acá el perjudicado dentro de todo Va a ser el boxeo porque sobre que había poco boxeo Va a haber menos ahora uh -huh. Ahora vos imaginate Todo esto sabés por qué sobreviene Porque acá en un momento dado Llegó a tal El desfasaje A tal eh, el desastre que había Boxísticamente acá en, la, en, en Santa Fe Que acá En la zona sur Llegó a haber eh, dos delegados uh -huh vos lo bueno, sabes también como sí, yo sí, no? por eso y, y eso no puede ser porque vos imagínate que uno autorizaba un festival y entonces venía el otro delegado y lo desautorizaba <risa> y llegaban eh, suponete un, eh, un delegado iba suponete afuera vamos a poner eh, a Roldán suponte y entonces de allí se hacía presente eh, eh, o, o allá había dejado instrucciones el otro delegado y lo desconocían totalmente a uno de ellos Entonces así las cosas no podían ser, y no solamente eso, acá vos lo sabés también como yo, y Damián también lo conoce, boxeadores que peleaban sin licencia, boxeadores que salieron a combatir con licencias vencidas, y, y, y, inclusive acá vinieron boxeadores que tenían hace, hace a lo mejor 5 o 6 años la licencia cancelada de forma definitiva, todo Ay. esto era un desastre, eh, lo, En los pesajes eh, era era tremendo, Yo una noche, en un campeonato, el último campeonato que organizó la eh, Asociación Santa Fecina de Boxeo, uno de los últimos, mejor dicho, que se hizo en el Club Caoba, una boxeadora uh -huh. de 57 kilos, pesó, peleó, combatió, peleó, cruzó guantes, como quieran decirlo, uh -huh. con una pugilista que pesó 64 kilos. Está, una, una locura total, y todo eso una lo permitieron. Sí, sí, sí, una aberración. Entonces uh -huh. vos imaginate, Luis y Damián imagínense ambos, que las cosas no podían caminar así. No, aparte de eso miedo. había gente acá, muy buenos jurados muy buenos árbitros que, eh, que por haber tenido problema con uno de los delegados no se le permitía actuar, tenían que irse afuera a actuar sí, sí. y te lo nombro, uno de ellos era Aníbal Sabino sí, sí, es claro. uno de los mejores árbitros que sí. tenemos acá en Rosario Y sí, salió con nosotros y dijo lo suyo pero por supuesto y había otros jurados que también eran muy buenos uh -huh. y no podían actuar Ahora, Con... ustedes Con... han visto como lo he visto yo, sí, en, en Sportivo América, unos fallos escandalosos, sí, pero unos fallos escandalosos, una falta de respeto total, pero una falta de respeto total, inclusive sí. acá ha habido, pero fíjate vos, sí, hemos visto, que tal... ha habido gente que están ligados estrechamente a determinado boxeador y han hecho de jurados cuando ellos sí. han combatido, sí, sí, Un, un no, marrachos, Y esas total. cosas, y a tenían uno... que, que terminar, tenían que que eh, efectuar esto o tenían que eh, terminar en esta intervención, porque ya era escandaloso lo que estábamos viviendo acá claro, claro, sí, claro, sí. y con muy buen criterio pidieron la intervención Ahora Aníbal, cuando vos decís y yo creo que la verdad que tu opinión es, es muy valiosa Son muchos años, vos has practicado la actividad, son muchos años de trayectoria la tuya. Eh, cuando vos decís que va a haber poco boxeo, eh, a mí me parece que esto no es una cuestión de lo cuantitativo, sino de lo cualitativo. Es decir, no es la cantidad, sino la calidad. Yo prefiero en lugar de 10 festivales, tres, Pero si esos tres se sustentan en la seriedad, en la profesionalidad, yo creo que bienvenido sea, porque ese es el claro, camino. Claro, pero hay una cosa fundamental. Acá se hacían, hasta no hace mucho se hacían festivales amateur en algunos clubes, modestamente lo hacían, y eso precisamente iba forjando a los futuros profesionales, ah, ahora claro. no, hay, no hay eso. Se ha claro. perdido. Entonces? Pero acá radica todo también, Aníbal, me parece, en, coincidimos con Luis, en, en una pelea, en una interna, que hacía años que no se daba aquí en la ciudad de Rosario. Eh, esta interna, no a los que estamos vinculados de hace muchos años al boxeo, eh, nunca se vio una cosa semejante como usted bien decía. Eh, gente que va a, hacer, a a proponer un festival y va a la otra autoridad y se lo suspende. Eh, no le hacen bien a nadie. Yo no sé cómo puede ser que no se pongan de acuerdo. Y que bueno, ahora en vista de que se llegó a, a esta intervención de la FAB, Esperemos que, que se pueda sustentar esto y que se puedan poner de acuerdo y que haya una cabeza visible con autoridad responsable para poder, eh, bueno, manejar todo este ambiente boxístico aquí en la ciudad. Damián, hay una cosa fundamental. Yo en mi programa de radio, yo propuse más de una vez que nos juntáramos todos, periodistas especializados, sí, técnicos, uh -huh. managers, todos, toda la gente vinculada al boxeo, que intercambiáramos opiniones, que le buscáramos una solución, que limáramos aspereza a, a, a esta confrontación que había entre esas dos facciones, entre esas dos este, esos dos bandos, digámoslo así. Sí, sí, sí. sí. Pero sin embargo, nadie me llevó el apunte hablando mal y pronto. Claro, claro. Y terminamos en esto. Eh, días pasados tuve la posibilidad de charlar con una nueva concejal eh, que tomará digamos posición de su lugar en, en, en el mes de diciembre y toqué el tema del boxeo en la ciudad de Rosario Ajá. y vamos a tener eh, la posibilidad de, de, de informar al público cuando podamos compartir un café para que ir para que se vayan sumando gente vinculada al boxeo y que eh, la seriedad emane desde el municipio también Para el contralor, ¿no? De qué es lo que se hace y qué es lo que se deja de hacer. Porque yo me encuentro con mucha gente que le gusta el boxeo, pero que te dice así, con total seguridad y casi con bronca. Y yo no voy a los espectáculos porque lo que veo son mamarrachos, son cosas que que no pueden ser. Y hay gente que tiene 10, 20, 30 años de ver boxeo. Y eso a uno le duele. Y eso se tiene algo. que terminar. Yo he hablado con muchachos de la época mía, Que te los nombro, Ángel Tolosa, uh -huh. eh, qué sé yo, varios muchachos que lamentablemente ya no están porque porque han partido en ese viaje sin retorno uh -huh. y que me decían Aníbal te juro que no vengo a ver los festivales de boxeo porque es algo amargado veo profesionales que ni siquiera saben pararse arriba de un ring sí, sí. veo inclusive pugilistas amateur que con 12, 15 peleas como amateur Ya son profesionales. Cuando uh -huh. en la época nuestra, para ser profesional, tenías que tener 70, 80 peleas, sí, y te tomaban lo que se llamaba una prueba de suficiencia. Uh -huh. Iba a la, a la Asociación santafesina que que estaba este Jerónimo Givelli, me acuerdo que pongámonos de pie, porque fue uno de los mejores dirigentes que hubo, uh -huh. u, era un libro abierto sobre uh -huh. boxeo, sí, sí. y el presidente, el presidente de la eh, Comisión Municipal de Boxeo te llevaban al Rosarino Boxing Club, y te hacían guantear con un profesional, y al profesional le decía, exíjalo claro. para saber cómo se desenvuelve. Claro. Y, un un Entonces, examen verdadero. Y te el pase, y si no te decían, haga 10 peleas más y luego vamos a volver a tomar el examen. Claro, claro. Entonces salían esa, esas <risa> grandes, esa playa de, de, de figuras que tuvimos acá en Rosario. Claro. ¿Cuánto Ahora, retroceso? ¿qué hay? Sí. ¿Cuánto retroceso? Aníbal, lo que estás contando es, es tan maravilloso como debe ser sorprendente para quien no lo sabía. Porque realmente eso se trata de exigencia, de respeto inclusive a la salud del ser humano que practica la actividad. Por supuesto, antes nadie subía a un ring sin su licencia correspondiente. Uh -huh. Y el médico, antes de subir al ring, yo lo recuerdo, antes, vos estabas en el camarín y venía... Y te revisaban, te revisaban la presión, te escultaban el corazón. Y claro. hacían un, una especie de pequeño examen para... Y decían, entonces decía, está en condiciones de ascender al ring. Se tomaban todos los recaudos sabidos y por haber. Pero por supuesto. sí Y hoy teniendo una superación en la ciencia, en la tecnología, en, en, en, en un montón de, de cosas que están vinculadas a la estructura, no se hace. Es más no. rudimentario que nunca. Por supuesto que no. Es, es una vergüenza. Eh, bueno, Aníbal, esperemos, eh, vamos a ir viendo cómo va transcurriendo todo esto de la intervención. Eh, ¿Qué te gustaría eh, expresar eh, hoy que... Te Vamos a aprovechar, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, a, a mí me parece un mamarracho esto de los títulos latinos, de los títulos este, interinos, de que haya a, a algunas asociaciones, organizaciones, federaciones que a nivel mundial tienen dos o tres campeones. Eh, ¿Se ha desvalorizado el título del mundo eh, según Aníbal Bosque? Plenamente. Pues imaginate que a, hasta nosotros que somos especializados en la materia... Llega sí, un momento que nos confunde Porque yo digo fulano Pero el campeón de dónde es, de qué ente, de cuál Cómo Cómo es que llegan boxeadores con tan corta campaña A pelear por un campeonato del mundo Seguro. Sí, bueno. Sí, sí, sí. Cosas que no las es que es antes Aníbal eh, para llegar a pelear por un título del mundo tenías que ser mínimamente campeón argentino y sudamericano para poder eh, tener la chance de título del mundo hoy eh, han peleado un montones de boxeadores por diferentes títulos y eh, sin haber eh, eh, sido campeón argentino que es algo que prestigiaba al boxeador hoy eh, ser campeón argentino pasa como si nada pasa como sí, sí. desapercibido sí, no, para no, el pugil pú. argentino me parece hasta ¿Po? una falta de respeto ¿Po? a la ah. federación argentina de boxeo ponerse Pero el pantaloncito blanco el no era para cualquiera eh Aníbal extraordinaria campaña no pudo llegar a combatir por un título del mundo Uh -huh. Uh -huh. Víctor Salazar, sí. que le ganó en el Madison Square a dos campeones del mundo, le ganó a Dick Tiger y a Yahama Bahama, Dick y sin embargo Tiger, tampoco sí. pudo combatir por un campeonato del mundo. Ah. Entonces... De pie, ¿no es cierto? Hay que ponerse de pie. ¿Qué por supuesto. Decía anteriormente que el pantaloncito blanco de campeón argentino era todo un orgullo. Y no era para cualquiera. Y no era para cualquiera, y eso desapareció también. Pero escúchame, acá en Rosario, el campeón, lleva el campeón rosarino llevaba pantalón rojo, que sin, que, que precisamente se indicaba o, sí. o, o señalaba el que era campeón, sí, y era sí, un orgullo sí. tener ese pantalón rojo. Claro. Ah, eh, faltan maestros, faltan boxeadores, o hay boxeadores, pero como faltan maestros, los boxeadores que tienen potencialmente condiciones se frustran. ¿Cómo lo ve Aníbal? Mirá, yo una vez me hicieron una nota en el diario La Capital, y yo dije que lamentablemente, lamentablemente, faltaban los grandes directores técnicos de antes. Uh -huh. Llámese Zorro Pereiro, Humberto Natales, oh, los gosh. hermanos Remiro, el mismísimo Lala Segalerbo, Alfredo Vilanzone, uh -huh. Schiavone, eh, Di Ponti, y qué sé yo, mirá, tendría todo, todo, todo una noche para nombrar los grandes uh -huh. maestros que había. Desgraciadamente esos grandes maestros se fueron Y no quedó nadie No quedó nadie bueno. sí, Entonces sí. ahí está Y aparte de eso hay una cosa fundamental Luis, eh, no digo Damián Porque Damián es muy joven Pero a vos te consta Que eh, los boxeadores En pleno verano 9, 9, 21, 21, 30 Ya estaban durmiendo sí, Porque a la mañana siguiente se levantaban a hacer sí, señor. Ahora Los chicos, bueno, decirle a un chico boxeador de ahora que se acueste a las 21:30? Te insultas de la cabeza a los pies. <risa> sí. Para él lo normal es acostarse a las 5 o las 6 de la mañana. No, ahora o sea, sí. O estoy equivocado. No, no, es no una... estás equivocado en es realidad. Ahí, y ahí. Hay muchos, esto lo digo con todo el respeto por a lo mejor alguno de los muchachos que que es realmente un intento de profesionalidad, pero lo que dice Aníbal, vos qué es cierto, a las 21:30 empiezan a preparar lo que se llama hoy la previa los muchachos. <risa> ¿Eh? es verdad eh, An Aníbal... eh de los boxeadores argentinos de estos tiempos quién te gusta y por qué mira no hay mucho hay pero bueno varios no no hay varios hay varios hay varios hay algunos que me gustan más que otros por maravilla supuesto. martínez Eh, pero, qué sé yo, sería obvio empezar a, a nombrar a fulano, mengano... Claro, lo, lo que pasa que también, yo, yo te entiendo, Aníbal, pero el oyente que te conoce sabe por qué te lo pregunto. Y el que no te conoce debe saber que si no escuchamos tu opinión, que es muy valiosa, que tiene décadas de ver boxeadores, décadas de ver boxeadores, Está bueno que lo digas porque es un re, una referencia para observarlo y el chico que está aprendiendo, que está haciendo los primeros este, guanteos digamos, en el amateurismo, eh, tiene que saber para, para mirarlo, Aníbal. Y estaría bueno tiene... que vos digas, a mí me gusta fulano porque marca bien la apertura, porque combina, porque se traslada bien, porque es un equilibrio entre ciencia, defensa, ataque... Tírate cuatro o cinco nombres, Aníbal. Si no lo tiraba, vos, ¿quién, querido? Bueno, mira, a mí el que me gustaba era Sebastián Heyland Pero Ajá. resulta que en las últimas peleas se ha venido abajo. Se diluyó, o sea, no Chacarero, sé cuál sí. es el motivo, cuál es la causa, pero yo no lo veo activo. Yo tuve oportunidad de transmitir un par de peleas de él en el Luna Park. Y te juro que me encantó. Me, me gustó muchísimo. Sí, sí. Otro era Andino Vilpan, que también tuve oportunidad de transmitir peleas de él. Uh -huh. Y sin embargo, últimamente está mal, anda mal. Sí, sí, sí, se han venido abajo. Se eh... han venido totalmente abajo. Ahora vos me preguntás cuál es la causa y yo lo desconozco porque yo no estoy en el ámbito de ellos para, para conocer claro, claro. los posibles causales. ¿Cómo claro. lo ve a Sebastián Luján, el, el, el futuro de Sebastián Luján, eh, Aníbal? Mira, yo pienso que Sebastián dejó pasar un poco el tren dejó pasar dejó pasar un poco el tren ya Sebastián Luján tiene treinta y pico de años ya él tendría todo lo que lo que sea tendría que haberlo hecho antes tendría que haber combatido con más asiduidad está bien yo sé que en aquel me, en aquel medio es difícil conseguir claro, combates sí. pero es una picardía porque condiciones eh, todavía tiene tiene sí sí sí pero sí. ya no es lo mismo que antes claro. por supuesto Los años no perdonan. Uh -huh. Va a tener que jugar un poco con la experiencia ahora Sebastián Luján y sí, ojalá tenga claro claro. claro. Tiene una, no una chance una eliminatoria. Estados Unidos y más en la categoría del hay verdaderos monstruos. Claro, claro. sí sí sí la categoría welter es la la, la más eh... La más asidua de, Pero, del boxeo mundial te, hoy por hoy No solamente es una verdad lo que me parece que dice Aníbal Sino también es un buen piropo para Sebastián ¿Por qué? Porque sí, sí, él no, le dio condiciones y es una, con es una picardía porque según Aníbal eh, Podría haber sido más de lo que es Pero por supuesto sí. Aníbal eh, ahora va a tener, suponte que, que quiera pelear Él a lo mejor va a tener que enfrentar a un Manny Pacquiao claro, Va sí. a tener que enfrentar a un, a un Roberto Sí, sí, a Humberto ¿Tiene... Exactamente, y son boxeadores muy difíciles. Sí, sí, sí. Eh, bueno, ahora dijiste difíciles y para cerrar esta entrevista tan rica contigo, Aníbal. Eh, vamos a hacer lo posible, lo que esté a nuestro alcance, porque nos queremos dar un lujo con Damián, que es eh, en alguna oportunidad transmitir alguna velada y que tengas la posibilidad de relatar la misma, ¿sabes? Vamos a hacer lo Augusto posible. Inmenso. Yo no sé si vos tenés ganas. ¿Vos tenés ganas? Tiene no. ganas porque me dijo que quiere, quiere que transmitamos boxeo. Me sobran las ganas. Yo lo sé, Aníbal, yo lo sé. Vamos a ver qué, qué es lo que se puede hacer al respecto. Aunque ¿eh? sea, aunque sea supongamos la última transmisión de boxeo que hago. La no no no, no, no, no, no va a ser, no, la, la, no va la, a ser última, la última seguramente, Aníbal. Van a haber varias, eh, van a haber varias. Ojalá. Aníbal Eh, un abrazo grande este un gracias muy grandote, no va a ser la primera vez porque vos sabés que formás parte de un grupo de tres o cuatro muchachos que, que los consideramos asesores nuestros Este vos sos uno de ellos, es un lujo para nosotros eh, te vamos a convocar nuevamente y cuando tengamos alguna novedad sobre alguna transmisión, con Damián te lo vamos a transmitir así que no? quien te habla Luis eh, Parpaceli te mando un abrazo ah, bueno, y muchas a dar gracias. una cosa muchachos, tengo sí. entendido Que el 28 de este mes en Sportivo América puede haber un festival de boxeo profesional que lo organiza eh, Iván Proti. Ajá. Ajá. Traten de averiguar. Iván Proti vuelve de México sí, sí. después de mediados de mes, porque sí, sí. Está creo con... que el 15 pelea Noé González. Sí, pelea en, en México, en, en, en México, categoría supermediana. Sí, sí. Iván eh, prende nuevamente el retorno acá a nuestra ciudad. Sí, Entonces, sí. Eh, traten de mantenerse, como lo voy a hacer yo también, para averiguar si esto es, es verídico o no. Bien, bien. Con Noé González bueno. hemos tenido un par de entrevistas, tenemos generalmente notas con él. Aníbal, el abrazo enorme... Para un hombre que sabe mucho del boxeo y que nos ha prestigiado dándonos una entrevista. ¿eh? Un Manuco, periodista en serio. Un Muchísimas gracias, a Aníbal, Un abrazo Gracias por, por, gracias por acordarse de mí, gracias por llamarme. Vos no, lo mereces. No. Gracias, Aníbal. Ha sido el señor Aníbal Bosque aquí en Boxeo Planeta. En 88.9 estás escuchando Boxeo Planeta. Muy bien, 20, 46 minutos, eh, Luis, eh, un orgullo muy grande de haber tenido la palabra de nada más y nada menos que un periodista que prestigia la actividad. Eh, como es Aníbal Bosque. Sí, señor. Eh, sí, ojalá señor. tengamos nuevo eh, encuentro. Se sigue, sumando, encuentro. Eh. Sí, sí, Se sigue sumando gente valiosa. Aníbal siempre lo tenemos presente aquí en Boxeo Planeta. Y vamos cerrando ya nuestro, nuestra edición número 57. Eh, tenemos eh, la revancha caliente este viernes desde el Luna Park eh, uh -huh. Jonathan, el Johnny Barros va a estar enfrentando a Celestino Pelechín Caballero, título mundial, Asociación Mundial de Boxeo, eh, 12 rounds, categoría pluma. Eh, va a estar eh, transmitida por Teis Sport con promoción de Osvaldo Rivero. Eh, bueno, Jonathan Barros tendrá que darle le dio la revancha obligatoria a Celestín Pelechín Caballero. Y va a ser una linda velada para ver eh, con una cervecita, una pisita, este sí, próximo viernes, sí, sí. nada sí, más y nada no, menos no me que hambre. desde el estadio, el mítico Luna Park. Sí, no, no me tiente eh, que tengo hambre. nos viene eh... no, nos, nos cae este viernes, porque si hubiese sido el sábado con mi compañero Luis Parpacelli seguramente hubiésemos estado de, eh, bueno, en vivo viendo el combate y esa velada hermosa en la Luna Park. Pero bueno, vamos a tener la posibilidad eh, de Teis Sport de ver ese combate. También va a estar combatiendo eh, el Pigu Garay, eh, uh -huh. va a estar combatiendo con César David Krenz, 8 eh, rounds, categoría crucero. Eh, eh, Claudio Alfredo Ábalos eh, también eh, no, no, perdón, eh, Claudio Alfredo Olmedo, el Pumita, sí, sí, no. actual campeón argentino eh, super ligero, va a estar combatiendo con Gabriel Fernando Calfín. Eh, esto va a ser en categoría Welter. Dígame, compañero. Sí, eh, ¿lo estás viendo a Pablito Barbosa últimamente? Eh, no lo vi, eh, no sé qué. Si te podés comunicar con él, porque. No? no, el otro día cuando estuvimos en la entrevista, me acordé digo, este muchacho no tiene la remera de. De Boxeo Planeta. De Boxeo Planeta. Le eh... voy a pedir una a Gustavo y se la voy a dejar en el gimnasio. A... Exacto. Y sí, por sí. supuesto mandarlo a Thomson y William para que tengamos la gentileza de Thomson y William con una corbatita a Pablito Barbosa. Bueno. ¿Eh? Le tenemos aprecio un pibe bárbaro. Sí, son, ¿Eh? son chicos que junto a Sebastián Luján ya son parte de Boxeo Planeta sí, sí, y, y amigos de, del programa. Eh, bueno, como te decía Luis, en el mismo festival de este próximo viernes en la Luna Par, también va a estar combatiendo eh, Fabián Oscar Orozco, combatirá con Rudy Santiago Mairena Ruiz, el nicaragüense. Esto va a ser a 6 rounds, categoría Super Supergallo. Eh, Nicolás Martínez se enfrentará a Gustavo Ríos. Y como último combate eh, Jonathan eh, Chávez combatirá con Luciano Laza Déjame Luis que te quiero contar una pequeña información antes de cerrar esta edición número eh, 57 nuestro colaborador Enrique Sánchez nos mandó la información él estuvo bueno, en el rincón de Cristian Díaz eh, ah, sí, bueno, sí bueno. Eh, combatió en Sunchales eh, el chico Díaz eh, tuvo una muy buena pelea tuvo una caída en el primer asalto uh -huh. eh, en la cual se recuperó Eh, me comentaba Enrique que la gente aplaudía de pie. Eh, fue un, un combate bueno, de ida y vuelta en la que Cristian Díaz en el segundo asalto le abrió un corte muy profundo eh, de un derechazo. Ahí empezó un peleón. Eh, esto fue en el Club Libertad de Sunchales, donde había peleado justamente el chino Maidana. Eh, Cristian Díaz combatió con casco, Eh, con el boxeador eh, eh, Casco, que, que bueno, es un sabemos de que tiene mucha experiencia. Los jurados vieron una amplia diferencia para Casco, quien eh, me decía Enrique, no, no fue lo que realmente se vio arriba del cuadrilátero, y que bueno, dieron 79-76 y medio, 79-75, y un jurado eh, vio algo como 80-75 que no evidenciaba no la realidad, lo, no lo no acontecido. lo que fue, pero me dijo Enrique Sánchez que ya los promotores de, bueno, de la zona, y de Sunchales, lo vieron a Cristian Díaz y lo quieren volver a tener peleando y eso es lo bueno, ojalá eh, tanto Enrique como el Chico Díaz sabemos de que se prepara de la mejor manera, tengan la suerte de bueno, seguir por la buena senda, el abrazo grande a Enrique Sánchez, a Aníbal Bosque, a Luciano Ploner, eh, todos los amigos de Boxeo Planeta. Uh -huh. eh, vamos cerrando esta edición número 57 y que me pone contento Luis eh, esto que hace Boxeo Planeta habitualmente de tener la palabra de los protagonistas eh, en primera fila hoy Aníbal Bosque y en los sucesivos programas ojalá tengamos la posibilidad de ir incorporando que, boxeadores, ah, técnicos, managers... Más, claro, y que intentamos humildemente no hacer diferencias entre el hombre de la ciudad, por ejemplo, y el rincón nada más y nada menos de Sergio Maravilla Martínez cuando lo sacamos a Pablo Sarmiento. Seguro. Si Evander Holyfield quiere hablar, que hable. Si quiere hablar el más humilde de los amateurs de la ciudad de Rosario, que hable. Esto ha sido Boxeo Planeta en su edición número 57 en la 88.9 Radio Gran Rosario Santa Fe Argentina. Damián Casino, Luis Parpaceli, te dicen, gracias Aníbal, será... Si Dios lo quiere así, hasta el próximo miércoles. Muy buenas noches. Y clásicos Inmortales. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles de 21 a 22.